Florencia, hay varias cosas que queremos conversar con vos, a ver, para empezar eh, por una mm, bien bien puntual que tiene que ver con eh, un, un, una suerte de discriminación que ha sufrido nuestra cultura patagónica y que vos la sufriste en carne propia porque eh, te dijeron que en un lugar que podías cantar pero no canciones patagónicas, contanos cómo fue esto, eh, qué pasó, por qué ocurrió esto. Eh, bueno, yo, yo estaba invitada a la Peña, ya estaba programada en la grilla por un amigo, digamos, eh, estaba manejando todo el tema ya adentro también de la Peña. Eh, me llevo a la Peña solamente para, para concretar el horario ¿no? de actuación, porque, o sea, para la gente que nunca fue a Cosquín, eh, además del escenario mayor, La, el eh, Cosquín tiene peñas oficiales, es decir, peñas que pertenecen al, al Festival Mayor, que uh -huh. pertenecen a la Comisión, que son la peña oficial y los espectáculos callejeros. Y después, Cosquín también tiene peñas particulares, que son de personas que obviamente alquilan un salón y ponen una peña, ¿no? Esta peña es una peña particular que nada tiene que ver con el Festival Mayor. Exacto. Cuando me llego, le, bueno, le pregunto el horario de actuación y, y me, entonces me dice automáticamente me pregunta qué fortuna que canto. Entonces yo le dije que cantaba música patagónica, y, y me dijo que bueno, que me iba a dar el horario, pero que no malgastara el tiempo que me daban en, en hacer esa música, porque era aburrida, porque uh -huh. no este no levantaba a la gente, por ahí que, que, que haga algo más arriba, que haga, que haga otra cosa, como chacarea y esas cosas. Uh -huh. sí y obviamente le dije que no y bueno y no no fui obviamente este entonces me dijo eso que, que por ahí era aburrida la música que la gente no escuchaba ese, ese género y que este no pero que el horario me lo dan, pero que no malgaste el tiempo en, en música patagónica ajá eh, y no estuviste ahí obviamente veo no que, obviamente que no <risa> veo que fuiste a otro lugar fuiste a la plaza no la plaza San Martín que era una de las plazas más importantes de la ciudad Eh, no, eso ya estaba programado desde noviembre Ah, ya estaba se... Ajá, sí, pero, pero, espectáculos... pero estuviste en esa plaza, digo, ¿no? Sí, obviamente eh, Justamente esa noche estaba medio apurada Porque tocaba El Vialmáced Que es un pueblo que está pegado a Cosquín digamos uh -huh. pasando punilla eh, Ya tenía programado también otro escenario ahí eh, Que también forma parte del festival uh -huh. eh, Pero todo esto tiene que ver con la comisión, digamos o sea, Son de escenarios que forman parte de la comisión de Cosquín Del uh -huh. escenario mayor Eh, y bueno justamente yo para ahí hice un poco de catástrofe en las redes sociales y, y escribí esto que, que bueno que todos leyeran y a los 40 minutos más o menos cuando estaba por subir a, en Vialón Macé me llamó me llamaron desde la comisión de Cosquín eh, para solidarizarse con lo que había pasado, para ver, para preguntarme a ver qué si había pasado qué Peña había, que, que había sido y, y bueno la verdad es que mm. no, no me imaginé que iba a tomar la repercusión que tomó me claro. llamaron de de un montón de radios, por ahí me empezaron a escribir un montón de amigos de, que estaban ahí en Coquimple inclusive de otras provincias que no, no estaban ahí pero se habían enterado, este, y bueno, pasó todo muy rápido. Ahora, Florencia, <risa> vamos a ver que no es la primera vez que esto esto se cuenta, por lo menos ahora se conoce más bien públicamente, pero más de algún cantor patagónico ha contado, este entre ellos Rubén Patagonia, no que ha tenido dificultades justamente en algunos escenarios por cantar música patagónica, ¿no? Eh, sí, yo creo que hay una desinformación de, este, por parte de los organizadores de los festivales, de las peñas, de las personas que están a cargo de cultura, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí todavía se sigue con ese concepto de que la música patagónica es aburrida, de que es para... de que eh, en realidad siempre la música patagónica estuvo muy ligada a la política y, y a la protesta, claro. y a eso sum sumándole que la gente cree que es aburrida. Uh -huh. Entonces por ahí hay una desinformación del otro lado y genera esto no genera que, que por ahí te digan no, mira música patrónica no o por ahí te digan no, no tengo lugar mm. la verdad es que tengo la, la, la bendición por así decirlo que nunca me haya pasado esta es la primera vez que me pasa eh, eh, realmente no había el nombre de la peña porque eh, la peña pertenece a, a una persona que nada tiene que ver con lo que ocurrió Ajá. el dueño no tiene nada que ver Eh, inclusive uno de mis amigos que fue el que tocaba todas las noches ahí, que, que por ahí estaba metido también en la peña, tampoco tiene nada que ver, sino que fue eh, un problema de, de la persona que maneja la grilla. Uh -huh. este Pero bueno, es, esto que te digo, no una desinformación por ahí del otro lado y, y un poco de ignorancia, por así decirlo, con respecto a, a lo que es la... Los patagónicos. Uh -huh, está. Bien. Eh, bueno, punto aparte para este tema. Una pena que haya ocurrido, pero una me parece muy digna tu actitud esto de denunciarlo y defender nuestra expresión cultural patagónica. Eh, Florencia, segundo tema. Desde hace un tiempo, un grupo importante, no solamente de folcloristas, sino también de antropólogos, sociólogos y de gente que participa de la vida comunitaria y particularmente vive con, con, con en, en el seno de nuestro pueblo, reclama, reivindica el folclore y exige además que el folclore sea una disciplina, una materia, en las escuelas públicas, en las escuelas en general de nuestro país. O sea que el folclore se enseña en las escuelas, ¿no? Entendemos por folclore todo lo que... Todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Eh, vos estuviste participando ahí en Cosquín, junto con la senadora Magdalena Odarda, y tengo entendido también autoridades municipales de, de Cosquín, en, en una conferencia de prensa, un poco anunciando esto, eh, que hay un proyecto de ley que se va a presentar, tengo entendido que ya tiene estado parlamentario, justamente para reclamar que el folclore se enseñe en las escuelas. Estuviste ahí, ¿no? Eh, sí, tuve la oportunidad de estar en la novena de luna del festival eh, porque, bueno, eh, se hace en una conferencia de prensa que se hizo por, por, por esta ley eh, junto al intendente de Cosquín, eh, junto a la senadora Magdalena Barra y las autoridades, eh, eh, mm. muchas autoridades, digamos, que tienen que ver justamente con, con la danza a nivel nacional y también con el folclore eh, en general. Eh, Bueno, en realidad yo estuve en representación a todos los jóvenes folcloristas de, uh -huh. de todo el país, por así decirlo, porque por ahí era un poco imposible que haya tantos mira, claro. este que estuviéramos todos. Eh, bueno, justamente se pide que, que ya, si bien ya tiene estado parlamentario la ley, eh, lo que se está pidiendo es que la ley pueda entrar en las, ex, en las sesiones ex, extraordinarias ahora en el mes de febrero. Eh, se está pidiendo que por favor sea incluida esta, este este tema digamos que sea incluido para poder ser tratado ahora en febrero entonces se está pidiendo con suma urgencia que por ahí se viralice en las redes sociales, en, en los medios de comunicación para que el presidente tome con, o sea, nota y conciencia de esto que está pasando y pueda entrar, esta, este, puede entrar en lo que es la, las sesiones extraordinarias ahora en febrero porque si no se perdería uh -huh. que, esto que que ya está, digamos por así funcionando, se perdería el estado parlamentario de uh -huh. esta ley y sería comenzar todo de cero de nuevo y por ahí este sería perder un poco lo que ya uno no había ganado. Cuando digo uno, me uh -huh. refiero a toda la gente a toda a toda la gente que tiene que ver con esto. Más allá, este yo creo que que, que justamente este punto eh, no tiene eh, Por así decirlo, bandera política Creo que es una ley necesaria uh -huh. que, que toda persona como argentino Merece por derecho Es decir, saber de dónde vengo Poder hablar de nuestras raíces Y que nuestros nietos, nuestros hijos Conozcan de la tierra de donde venimos Nuestras raíces Es un derecho uh -huh. No no es una cosa de, de otro mundo no Y por ahí uno ve que año a año En ciertos puntos del país Que, que por ahí cuesta un poquito más que llegue Esto del folclore, y que eh, cuando, cuando uno dice de folclore, no no habla solamente de la danza y, y de la música, no claro. habla de todo esto que eh, desde la vestimenta, las comidas típicas, uh -huh. eh, habla es un concepto, digamos, medio que engloba un montón de cosas. Claro, todos los saberes populares, ¿no? tal cual nos claro. dice la expresión en inglés, no folclore. Eh, qué lindo, eh, qué bueno que esto ocurra, qué bueno que estés ahí, Florencia, participando. De esta iniciativa, de esta experiencia que esperemos prospere ¿no? eh, Te cambio de tema, eh, ¿cómo, ¿cómo va lo tuyo? Tu, por decirlo de alguna manera, tu carrera, tus expectativas eh, Sacaste una última producción ahí viento de mi Patagonia eh, ¿Cómo va todo? Bueno, la verdad es que en, en muy contenta porque estamos, estamos grabando en realidad eh, Lo que va a ser mi nuevo material eh, que se llama Rupayán Y bueno, el corte de difusión del disco y el sitio de mi Patagonia, que lo estuvimos presentando Ahora acá en Cosquín eh, Y bueno, la verdad es que Muy contentos porque eh, Tuvo buenas repercusiones uh -huh. Estuvimos, eh, estuvimos trabajando Con la prensa eh, Presentándolo con toda la prensa A nivel nacional, con, con lo que es Televisión y demás eh, Obviamente seguimos presentándolo acá en Córdoba y, y en todo lo que es acá el norte eh, y bueno, eh, estuvimos también haciendo videos que ya vamos a colgar en las redes sociales, eh, con muchos artistas nacionales de acá del norte, por ejemplo, cantando música patagónica, así que <ríe> estamos muy contentos de, de, de poder seguir presentando este adelanto. ¡Qué bueno! Eh, o sea que cuando vengas a Vierma te vas a venir a la radio para lanzar acá en Vierma también también. <ríe> por supuesto, la bueno. otra semana ya, ya voy bueno. a andar por Viedma, por ahí ahora tuve que hacer un parate acá en Córdoba, porque tengo que rendir un par de finales de la Facu, así que... Ah, buenísimo, <risa> eh, buenísimo. ¿Cómo va la Facu, bien? Bien, por suerte todo bien, eh, bueno, ahora hay que ponerse las piezas a rendir los finales nada más, pero pero sí, todo bien. Bueno. Eh, obviamente hay que, en los momentos que, que tengo la oportunidad de estudiar, estudio bastante para poder, digamos, después tener tiempo para ver la música, así ah, que... este Pero bueno, si ya vamos a tener el disco, la idea es poder tenerlo para mitad de año para, para ir a presentarlo a diferentes provincias, bueno. obviamente que una de esas provincias es Birma, y así bueno, muy, muy contentos con, con, con lo bueno. que tiene que ver con el disco. Bueno, nos vemos en la radio con ustedes por acá entonces. Bueno, muchísimas gracias, no, gracias eh, por el espacio, por haberte comunicado, eh, por difundir este, mi música, y bueno, muy contenta también de que de que por ahí me llamen de, desde mi tierra, ¿no? Porque uh -huh. por ahí... Me pasa que me llamaron desde muchísimas radios y tengo la suerte, como le digo, de que todo, por ahí, por ejemplo, ahora el 10 de febrero estoy en Radio María, a Radio Puerto Marín de La Pampa. Qué y bueno. la. Pero por ahí cuando uno tiene la oportunidad de hablar con gente del Pago, que tiene la oportunidad de suscribirse <risa> un poquito local, claro. eh, es algo muy lindo porque puede compartir con los suyos, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias por haberme llamado. Bueno, te he escuchado en Viedma hoy, ¿eh? que seguramente tenías ganas de comunicarte con tu pueblo. Bueno, muchas gracias. Florencia, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Igualmente, Chao. muchas gracias.